Moisés, el hijo de Jocabed, se crió en el palacio del rey de Egipto. Aunque llegó a ser príncipe de Egipto, seguía amando a sus hermanos de Israel, a quienes el rey había esclavizado. Moisés quería liberarlos, y Dios también, para que pudieran irse a vivir a la tierra que había prometido Abraham. De modo que Dios dijo a Moisés que fuera valiente y exigiera al rey que dejara ir a su pueblo. Como el rey se negaba a dejar ir a los hebreos, Dios hizo que él y los egipcios pasasen toda clase de calamidades para hacerlo cambiar de parecer. Por fin, cuando el rey dio al pueblo de Israel permiso para partir, Moisés los condujo a todos y eran millones fuera de Egipto. El rey se imaginó que los hebreos tendrían que detenerse frente al Mar Rojo y que los ejércitos egipcios podrían entonces obligarlos a volver a Egipto para que les sirvieran otra vez como esclavos. ¡Pues se equivocó! Moisés y su pueblo no se detuvieron en el Mar Rojo. ¿Sabes cómo lo atravesaron? No, no, no, no. Lo salto. No, no. Salopó, No, no. Como lo atraveso. El viento sopló, Pa, pa, pa, pa. El mar dividió, Pla, pla, pla, pla. Y Dios abrió un centrile.